Y a Pablo, a vos y toda la audiencia. Bueno. Marcela, eh, ayer participaste eh, de la presentación de la guía actualizada eh, de orientación para la intervención en las escuelas ante casos que se vulneren derechos de niñas, eh, niños y adolescentes. A ver, contanos eh, eh, qué se vivió ahí en el, en el Casa de Gobierno. Mira, fue eh, un cierre de todo el trabajo que hicimos eh, a partir de una semana a las vacaciones de invierno, donde nos juntamos por primera vez todos los ministerios, y se decidió hacer este trabajo en conjunto. Y fue muy rico el espacio donde se debatió, discutió, se planteó cómo estaba la escuela, de la mirada, de la Marcela, eh, Marcela, vos sabés que te estamos escuchando sí. todo acortado el, la comunicación. Eh, eh, no sé si dónde estás con el celular. A ver, Sí, eh, sí estoy con el celular, fíjate. Eh, eh, Ahora. No, no estás con el altavoz, ¿no? Sí, sí, acá nos bueno, sí, escucho. Sí, ahí, ahí está saliendo bien. Eh, bueno. bueno, a ver, eh, ayer en el Salón de Acuerdo se presentó esta guía actualizada eh, para intervenir en las instituciones educativas. Contanos, a ver. Sí, en realidad fue el cierre, como te estaba diciendo, uh -huh. de unas jornadas de trabajos muy intensas que tuvimos a partir de eh, la semana previa a vacaciones de invierno, donde nos reunimos todos en el mismo salón, todos los ministerios, y se propuso... Esta, eh, este trabajo en equipo en conjunto. Y bueno, se debatió, se discutió de parte nuestra, se puso eh, la realidad áulica ante cada caso, este, porque a veces... Cada uno conoce su sector y su modo de intervenir desde su propio ministerio. Uh -huh. Pero dentro de la escuela, dentro del aula, intervienen muchísimos más factores. Están la familia, la comunidad, los docentes, junto con los alumnos y las problemáticas que se van desarrollando. Uh -huh. Entonces este, fue un momento muy, muy rico donde todos conocimos eh, cómo funciona cada uno y a su vez, eh, algo que lo dijo uno de los fiscales... Eh, este, que eh, cada uno tiene de, determinada información que debe siempre compartirla para ar armar un buen diagnóstico y así poder actuar, ¿no? Mm. Y eso fue lo que esta guía está plasmando. Una guía que hoy sale en un cuadernillo, pero tiene su propio código QR porque debe ser revisada constantemente, mm. porque todo va cambiando. Y las intervenciones y las posibles soluciones también son diferentes y, bueno, y se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Bien. Eh, Marcela, ¿cómo sigue esto? Digo, eh, ¿Cómo se va a bajar a las instituciones que han acordado para, para darle difusión eh... y que, bueno, que, que los que intervengan, este, que son, bueno, la mayoría de las veces, eh, muchas veces ocurre que son eh, la docencia es la que toma eh, primera intervención. ¿Esto cómo lo van a bajar a las escuelas? Mira, eh, primero de todo queda en de parte del Ministerio de Educación y, mm. y conjuntamente con los gremios, esto se va a ir bajando en las jornadas que tienen cada, las escuelas programadas, se van a ir dando a conocer, los docentes se tienen, tienen que leerlo, tienen que saber cómo, cómo actuar, y ya la misma escuela después va a ir designando los roles de, de de determinados lugares específicos que deben estar funcionando en la institución ante cualquier caso que, que se produzca de emergencia o de urgencia que deba ser atendido. Mm. Este, puesto en marcha, en marcha calculamos que va a estar a partir del año que viene. Mm. Esto se empieza a trabajar en los territorios, se va a empezar a salir a recorrer y a trabajar cada uno de los territorios de nuestra provincia divididos en zona y este, después se va a hacer como una nueva evaluación de esto, pero para allá, eh, mientras que se va en cada una de las instituciones en la jornada, lo van trabajando, lo van también la mirada específica de determinadas instituciones tiene que existir para claro. ver eh, si es factible o no, porque mm. esto no es un protocolo, es una guía de actuación, una guía que uno tiene, surge una, un incidente, hay que hacer esto, esto y esto rápido para poder actuar y resolverlo. Mm. Eh, entonces también los propios actores que son los docentes y los niños y niñas y los adolescentes deben eh, conocerlo y tener la mirada, ¿no? Y saber la familia, porque las familias también deben estar en conocimiento de esto, saber todas las familias que desde todos los ámbitos estamos pensando en la protección, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo ¿no? se va a hacer para llegar a las familias? Eh, ¿Ya hay algo armado para también bajarle esta información a, a las familias? Eh, yo creo que desde parte del Ministerio de Educación ya lo están ah. organizando como para poder eh, darlo a conocer. Y bueno, desde todos los ministerios también, ¿no? En cada intervención que haga con familias tiene la posibilidad de, de poder aplicarlo y desarrollarlo. Claro. Eh, Marcela, eh, y hasta ahora, y hasta que simplemente esta guía definitiva, que bueno, que como vos decís, se va a ir actualizando, eh, ¿qué, ¿qué teníamos? ¿Había algo? Eh... Había una guía, sí, ah. una guía que eh, donde hay algo que es importantísimo. Esta guía nueva habla de la corresponsabilidad de todos los ministerios. La guía anterior hablaba de la responsabilidad de educación solamente. Ah. Entonces eh, tené, teníamos otra guía donde eh, había pasos a seguir, pero es como que siempre tenía que resolverlo la escuela junto con el ministerio. Hoy esta nueva guía es eh, algo totalmente eh, unificada y con todos los equipos, donde todo, desde todos los los distintos ministerios, está la mirada y el accionar de cada uno, siempre pensando en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Se van a continuar con las reuniones estas? Eh, se de forma, supone que sí, de forma se periodical. supone que sí. Ayer fue la presentación, eh, ahora se empieza, como te dije, con distintas fechas, el 25 creo que, que salen para la parte del sur, el territorio sureño, donde van a comenzar a, a, a trabajarlo. Y bueno, y ante cada recorrida se hace una, una evaluación y una corrección de la guía si es necesario. ¿Han quedado conformes desde el gremio eh, sí. por cómo se trabajó? Sí, realmente sí. Eh, si bien fueron muchas, muchos días y muchas horas de, de dedicación full time que hubo que hacerle, de discusión porque realmente nosotros íbamos a defender a nuestros docentes porque todo que caiga en la escuela y todo que lo tenga que resolver el docente no es así, eh, la educación comienza en casa con las familias y después se pasa a la escuela donde la escuela enseña. El deber principal que tiene la escuela es enseñar y si le seguimos eh, dando más obligaciones a todos los docentes y a toda la institución educativa para que haga, eh, el verdadero motivo que es la enseñanza se va a como postergando, y uh -huh. eso es lo que no queremos. Hay que revalorar el rol y el trabajo del docente, que es la enseñanza, y a su vez todo lo que acompaña a su tarea, que es la contención de alumnos, conocerlos, la contención familiar, y todo lo demás que siempre se da por hecho. Eh, bien, Marcela, no sé si quedó algo eh, que nos quieras remarcar. Creo que decir... no, creo que es, eh, es algo muy importante que, que se hizo, es un gran logro y hay que respetarlo y, y, y reconocerlo. Eh, se trabajó muy a conciencia y tiene un propósito que es único y creo que nadie puede estar en contra de esto, que es a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Marcela, que tengas buen día, gracias. Igualmente para ustedes, hasta Bien. luego.